Eh, buen día, Pali. Buen día al equipo. Buen, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien, Mauro. Bien, bien. Todo bien por acá. Bueno,、eh, nosotros también recorriendo un poco las calles de la ciudad y bueno, contando un poco el título que hoy contabas de la intensa búsqueda que están realizando la policía y la justicia、eh, por el joven Fabio Bazán, un pibe de 24 años, un reciclador de aquí de la ciudad de Santa Rosa, que desde el 27 de marzo. que no saben qué pasó con él.、Eh, más allá de la búsqueda de la policía y de la justicia, hoy a las 10 de la mañana, vecinos, familiares y amigos de Fabio se van a juntar en la esquina de、eh, Suipacha y Sape,、eh, Posta de Yatasto y Sape, donde estamos en este momento, que es la casa de Fabio. para salir a buscar directamente los vecinos a Fabio, porque、eh, la policía ni la justicia hasta ahora lo han encontrado.、Eh, nosotros estamos en este lugar, ya de a poquito se va juntando la gente aquí, porque ya pasaron nueve días y nadie sabe nada qué pasó con Fabio.、Eh, Jorge Ramos es hermano de él,、eh, tío de él, y vamos a ver si podemos、eh, saber qué pasa con la familia, qué están sintiendo y sobre todo、eh, si encuentran la respuesta. ¿Dónde está Fabio? Buen día. un día Bueno, lo que estamos sintiendo es mucha angustia n o lo p u e d o encontrarlo además queremos que porque siempre alguien ve algo v i s tenemos e que un vecino nos diga aquel que no quiere hablar que hable porque es así vamos a salir con los vecinos con los amigos con los que los conocía por el lado del, de donde é l iba a, a cazar recorrer esas partes desde ya que se sume cualquier información y nada pedirle a la comodidad que, que nos ayude、eh, hasta ahora la policía y la justicia los ha ayudado se han, se han estado acercando sí sí se han estado acercando pero siempre vuelven a los mismos siempre preguntando los mismos ya te digo ayer yo no sé cómo se manejan pero para mí tendría n que haber pedido una ropa de fabio algo para salir a buscarlo ellos no pidieron nada salieron así nomás eso lo tenían que aclarar ellos porque no habían pedido no es cierto nosotros no sabemos pero s í nos parece eso pero bueno s í s í se le agradece el apoyo igual、eh, nueve días sin fabio él se ausentaba tanto tiempo no, no no era de ir y venir siempre siempre estaba siempre aparecía、eh, salía sí sí pero pero siempre aparecía、sí. ahora ustedes qué piensan Eh. no sabemos qué pensar sinceramente pero vamos a pensar cosas buenas pero bueno tienen esperanza de encontrarlo a él sí sí que es lo que creemos por eso vamos a salir y salimos todo s l o s día s y la gente sale porque la gente te ayuda y nosotros quieras o no con mi cuñado y con lo que sea siempre salimos a recorrer tenemos esperanza de encontrarlo y lo vamos a encontrar y queremos encontrarlo e s también o t es esperanzador para ustedes que los、sí. vecinos del barrio s í、sí, te, te, te, te, te da mucho aliento cuando ellos lo dijeron ayer cuando vino a decir un aliento ahora entonces nada por eso se muestro、eh, él trabajaba、eh, como reciclador en la cooperativa la gente de la cooperativa se ha acercado le ha s dicho algo no acá a las casas no no lo ha dicho nada s í trabajaba ahí. por lo menos yo no no hemos tenido contacto con ellos Eh, nosotros no somos investigadores, simplemente somos comunicadores. Pero, ¿él ¿le ha pasado algo en estos últimos días que por lo menos ustedes sepan? Pasado, lo único que sabíamos sabido es que había tenido una pelea、eh, y nada más. No, no, no sabemos más nada.、Eh, no sé si la q u s t e d e s saben algo que nosotros no sabemos. Porque tanto la justicia como la policía tienen otras herramientas que ustedes no tienen. Exactamente, exactamente. Ellos tienen otra, otra herramienta, otra investigación,、sí. pero no No dicen nada más de lo que se sabe todo nomás. Hoy a las 10 de la mañana, ¿para qué lado van a salir?、Eh, sería el relleno, pero para allá atrás, para las calles de, de allá atrás,、eh, no sé, las 12,、eh, cosas así. ese es el lugar en donde ellos habituaban salir a, a cazar exactamente sí sí、eh, por eso está, está n ellos que ellos saben más o menos o por dónde salía、eh, y los van a acompañar s o l o los vecinos van a salir ustedes a buscarlo s sí, sí, sí, solamente nosotros los vecinos sí, sí. y los familiares、Porque、lo que quede por decir te estamos escuchando sobre todo lo que ustedes sientan en este momento que es angustia pero también esperanza de poder encontrar a fabio Sí, lo que queremos es encontrarlo y yo te digo que, que aquel que sepa algo que que hable que diga porque es un ser humano como todo nada de eso muchas gracias、eh, jorge ramos es tío de fabio b a z á n、eh, por supuesto que está este, conmovido por la situación Acá hay una situación bastante complicada porque los vecinos están bastante,、eh, un poco molestos por la búsqueda que ha hecho la policía porque dicen que no lo han buscado como corresponde y sobre todo en los lugares donde habitualmente frecuentaba. Por eso es que decidieron hoy a las 10 de la mañana reunirse aquí en Posta de Yatasto y Sape, que es Sape al 1500 donde Fabio vive en este lugar junto a su,、eh, junto a su familia. y salir a buscarlo directamente ellos, en los lugares donde él cazaba, en los lugares donde, donde habitualmente andaba con sus amigos y sus, sus conocidos, que es atrás del relleno sanitario, bien atrás de donde habitualmente trabajaba en la cooperativa de recicladores. Así que、eh, ahora esto es un lugar de encuentro para salir dentro de un rato, cerca de las 11 de la mañana, a buscar a Fabio Bazán, que hace nueve días que no saben nada de él. Bueno, Mauro,、eh, sí, sabemos que bueno, está interviniendo, como contabas vos,、eh, el Poder Judicial y, bueno, y la policía, más vale.、Eh, en la búsqueda trataremos de averiguar a ver qué información tiene también el Poder Judicial,、eh, teniendo en cuenta algunos detalles que revela el tío, diciendo que、eh, había peleado con alguien,、eh, y bueno, y es extraña la desaparición. Sí, exactamente. Mira,、sí. eh, nosotros hace más de media hora que estamos en este lugar y más o menos conversando con la gente de aquí,、eh, todos coinciden en eso que. Eh, el, día, el día 26 él llegó a este lugar con, golpeado, este, con, visiblemente golpeado, de, en, algún, en algún momento tuvo una pelea con alguien y después de ese día ya no se, ya no se lo vio más.、Eh, por eso es que el 31 de marzo hacen la denuncia y a partir de ahí comienza toda la búsqueda, pero desde el 27 es que no, no se lo ve más a Fabio.